de estilo de vida, minimalismo, estoicismo, esa parte enfocada más al cómo vivir, esa parte sencilla y no tan sencilla a la vez. Soy Sergio Catalán de la web mijimencasa.com en la que encontrarás las herramientas necesarias si quieres entrenar de forma independiente y sin apenas material con tu propio cuerpo. Desde hace muy poquito hay dos opciones, tiene la opción de socio por 10 euros sin soporte en la que tienes acceso a absolutamente a todo el contenido y la opción de 19 € que tienes también el acceso a todo el contenido, pero también tienes mi soporte por si tienes dudas. También tendrás un vídeo de bienvenida para sobre todo guiarte en dependiendo de tu caso particular qué contenido te pues te va a ayudar más. Bien. Hoy vamos a hablar de cuántas repeticiones hacer en calistenia con los ejercicios de calistenia es un tema que me suelen llegar bastantes preguntas y quiero pues al menos entrar unas bases de por dónde van los tiros. En cada caso particular puede ser diferente, pero sí que normalmente hay un patrón que se repite y es que cuanto más nivel tengamos podemos trabajar con menos repeticiones y por tanto eh, mayor intensidad. También los ejercicios de calistenia tienen la peculiaridad de que la dificultad va a venir determinada por el propio ejercicio en sí. Salvo que lleguemos a niveles avanzados en los que podemos añadir lastre. Bien, antes de entrar en este tema en, en profundidad, eh, un par de cosas. Os recuerdo que todavía podéis utilizar el código de descuento para las sandalias Enix, las uaraches en enixsandals.com, un 15% de descuento con el código de mi gym en casa. Y la otra cosa que os quiero recordar es que si os apetece comprar el libro de cartas de un estoico, In situ que os lo firme o lo dedique pues eh, podéis ir el día 26 de diciembre a las 6 de la tarde a la biblioteca de Galápagos que aparte de dar una charla breve sobre el tema del estoicismo y demás además va a ser un poco debate pues podéis comprar ahí el libro un poquito, tendrán un detalle pues podemos bajar un poco más ya que eh, lo vendemos sin gasto de envío y tal y luego os podemos charlar un rato y tomar una cerveza y demás entonces si os apetece ahí en las navidades por allí estaré Bien, eh, ¿qué más os tengo que, que contar? Yo creo que nada más eh, Recordaros eso, en el en millimencasa.com tenéis el vídeo de bienvenida Que vais a ver un poco, os explico en detalle todo el contenido que hay en la web Para que veáis si os interesa o no y si no os interesa, no apuntaros Y si realmente veis que va a ser útil, pues apuntaros a sumaros por ahí Bien, eh, vamos ya con el episodio, venga, con el tema que nos ocupa Repeticiones en cuanto a ejercicios de calistenia, ejercicios de fuerza Vamos a ver, repeticiones según niveles Generalmente a mayor nivel podremos utilizar menos repeticiones Y viceversa, a un menor nivel serán recomendables más repeticiones Antes de ver eh, las repeticiones según el nivel que tengamos Debemos saber que esto no es una regla exacta vale Esto no es fijo y que con ello aquí a muerte ni nada vale Pero sí que podemos utilizar la referencia de que cuanto más tiempo llevemos entrenando con más intensidad podemos trabajar de forma segura y por tanto, lo que es lo mismo, con menos repeticiones eh, por si hay alguna duda, me estoy refiriendo a repeticiones máximas por serie o casi máximas es decir, no me refiero a que si soy capaz de hacer 20 dominadas me dedique a hacer series de 5 ¿vale? trabajaré con series de 5 repes pero con un lastre suficiente que me ha, que haga que me cueste llegar a esas 5 repes sobre todo que la última serie me cueste mucho mucho ¿vale? incluso que quede sin acabar Por ejemplo, pues serían, si soy capaz de hacer 20 dominadas, igual es el está en torno a 15 kilos, 20 o por ahí, ¿vale? Por daros una referencia. Que no quita que haya entrenamientos, por ejemplo, el gris de groove, que es hacer muchas repeticiones sin apenas intensidad con otro con otra um, objetivo, ¿vale? Pero, eh, como veis, hay excepciones a esta regla, pero la regla general nos vale para casi todos, ¿vale? Pero que no quita que luego podamos hacer retoques y, <coughs> y puntualizaciones, ¿vale? Bien, principiantes. Mi premisa de trabajo es la seguridad, es decir, evitar lesiones en la medida de lo posible, porque no veo que tenga mucho sentido si quiero entrenar para estar mejor, sentirme mejor y tal, pues que esté lesionado, que está yendo al fisio, que tenga que estar con tendinitis, es hecho una mierda. Entonces para eso mmm, mal, mal apaño estamos haciendo. Que no quita, oye, que por lo que sea nos podamos lesionar. ¿no? Pues al hacer ejercicio sí que es verdad que protegemos contra Al desarrollar más musculatura protegemos nuestras estructuras del cuerpo, tendones y demás Pero no quita oye que no estamos exentos del riesgo de lesión ¿no? Pero al menos en la medida de lo posible minimizarlo Por ello cuando vamos a comenzar a entrenar o llevamos mucho tiempo sin hacerlo No tenemos el cuerpo preparado para intensidades elevadas Por ello trabajaremos con repeticiones altas de 8 a 12 repes Es decir, principiantes de 8 a 12 repes Con estos números nos aseguraremos de que la intensidad que nos requiere el ejercicio es suficiente para estimular a nuestros músculos pero no demasiada que haga que aumente el riesgo de lesión. Podemos decir que es algo así como el rango de repeticiones más seguro. También es posible trabajar por encima de las 12 repes pero salvo que queramos preparar una prueba muy específica como por ejemplo dominadas por una oposición no estamos dando el estímulo óptimo a nuestros músculos por ser demasiadas repeticiones. Esto significa vamos a hacer la puntualización, que estamos trabajando con una intensidad mecánica por debajo de lo ideal. Lo que podríamos traducir, si habláramos de pesas más de gimnasio, en que es que estamos trabajando levantando poco peso. vale No es malo, pero no es lo óptimo para trabajar fuerza y hipertrofia. Igual, si hacemos una serie máxima, tal cual, de más repes, pues sí, podría ser una opción de hipertrofia y tal, o hacer un... va a romper un estancamiento estrategias eh decirlo, secundarias, ¿no? O hilando muy muy fino, pero en lo básico, como veríamos entre, entre las 8 y 12, ya que más de 12 pues 12 15, ¿vale? Tampoco con <coughs> las flexiones probablemente podemos llegar a 15 por ahí, pero más de ahí ya buscaríamos ejercicios de mayor dificultad, ¿vale? Si eres principiante, si es tu caso, te recomiendo echarle un vistazo al plan de calistenia básico. ...en el que trabajaremos dentro de este rango de repeticiones... ...con los ejercicios básicos de galistenia. Rehemos vertido, flexiones y zancadas. Siguiente nivel, intermedios. Una vez que tenemos varios meses o incluso años de experiencia... ...seremos capaces de trabajar con seguridad en un rango menor... ...perdón, en un rango mayor de repeticiones. Es decir, las 12 las tenemos ahí por encima... ...pero por abajo podemos bajar. En teoría podríamos estar hablando de 5 a 12 pero al trabajar con ejercicios de calistenia esto es importante, lo más importante en cuanto a calistenia, será aconsejable bajar el número inferior para poder incluir ejercicios nuevos, aunque sea temporalmente luego después, de, al final del episodio lo explico, vale para no irme de por las ramas si ya somos capaces de hacer bastantes repeticiones de un ejercicio intermedio, por ejemplo fondos en paralelas y llegamos a 12 repes, podemos añadir lastre o pasar un ejercicio más difícil en este caso pues podrían ser flexiones en anillas que las hemos visto, bueno no, que las no, sí, las hemos visto ya. Flexiones en pica, que las hemos visto hace poco, que se me ha ido la pinza. O incluso fondos en anillas, que esos son los que todavía no hemos visto, pero que veremos a comienzos del año próximo. Si ya trabajas con ejercicios de calistenia intermedio, como dominadas, fondos en paralelas, sentadía lateral, subidas al cajón, flexiones en anillas o en pica, entre otros, échale un vistazo al plan de calistenia intermedio. Con él podrás avanzar de forma eficiente y segura en estos ejercicios eligiendo una de las siete planificaciones la que mejor se adapta a tu nivel y tus ganas de avanzar, ¿vale? Bien, como me meto la cuñita para vuestro caso particular. Continuamos. <coughs> Avanzados. En este caso llevaremos varios años entrenando con intensidad. Somos capaces de hacer dominadas y fondos en paralelas con bastante lastre. Esto no tiene por qué ser así. o sea decir, eh, podemos avanzar ahí, pero hay gente que lleve varios años entrenando y está bien haciendo sus series de 8 o de 12 dominadas o de 10 y no... No se ve cómodo aumentando la intensidad ni, ni con mayor nivel, ¿vale? Pues está bien, está perfecto, ¿vale? Si lo que buscamos es salud y sentirnos mejor, está perfecto. Oye, que el cuerpo nos pide más, pues tenemos estas opciones de lastre para eh, seguir avanzando, ¿vale? Pero no es necesario que todos lleguemos a hacer dominadas con lastre o dominadas un brazo o cosas así, ¿vale? No es necesario, son ya niveles avanzados, ¿vale? Bien, al estar más cerca de nuestro techo genético, necesitamos planificar los entrenamientos de forma más precisa para seguir mejorando. Utilizaremos repeticiones muy bajas, de 1 a 5. A mí, por lo general, se suele hablar de estas cifras. A mí me gusta ir un poco más allá y me quedo en el rango de 1 a 4, por acumular menos fatiga con las 5 vale Yo, por lo que he probado, mi experiencia me gusta más ahí. En este caso, no trabajaremos todos los días en una intensidad máxima o cercana al máximo, como vimos al principio, sino que tendremos que jugar con las intensidades mientras nos mantenemos en repeticiones bajas. Además, es aconsejable no trabajar constantemente en estos rangos de repeticiones para dejar que el cuerpo se recupere de forma adecuada. Por, por ello, alternaremos estas bajas repeticiones con periodos de los que sean más altas Es decir, no vamos a estar toda la vida entrenando de 1 a 4 repes, sino que igual hacemos un mes o ciclo de un mes y el siguiente pues subimos repes. Volvemos a ese y subimos. O hacemos 2 o 3 y luego eh, descansamos 1 o 2. ¿vale? Hay que ir jugando con esta planificación. Si eres una bestia en dominada, si eres capaz de hacer una dominada con 20 kilos de lastre o más, echa un vistazo al plan de dominadas con lastre que ahí encontrarás una planificación específica eh, si es tu caso, ¿vale? Pudiendo llegar a más de 50 kilos. Y si eres la bestia parda y haces dominadas con lastre equivalente al 70% de tu peso, pues échate un ojo al plan para la dominada a un brazo que igual ya estás preparado. Bien, y vamos ya a la peculiaridad, ¿vale? Lo que yo eh, de los ejercicios de calistenia y las repeticiones, donde veo... La mayor diferencia y la más importante en este aspecto. Y es la siguiente. Normalmente me gusta trabajar solo con tres ejercicios por sesión. Ya lo sabéis que lo he dicho muchas veces. Tirar, uno de tirar, otro de empujar y otro de pierna. Y vamos a centrarnos solo en el ejercicio de tirar para ver esto que os digo. Supongamos que llevamos un año entrenando con una buena planificación de fuerza de ejercicios básicos. En nuestro caso el ejercicio de tirar sería el remo invertido. <coughs> Hemos llegado a un nivel en el que somos capaces de hacer un buen volumen de repeticiones de este ejercicio... Por ejemplo, 4 series de 12 repes con la barra a la altura de la cintura, ¿vale? Que es lo que vais a llegar con el plan de calistenia básico. El siguiente paso sería incluir en nuestra rutina de entrenamiento de calistenia, pues qué ejercicio? Pues el siguiente de intensidad de tirar, las dominadas, ¿vale? Lo más probable es que no nos hagamos más de dos o 3 repeticiones. O incluso habrá personas que no se hagan ninguna, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner el ejemplo más habitual, ¿vale? Pongamos que somos capaces de hacer dos repeticiones. No puedo incluir aún las dominadas en entrenamiento por ser demasiado intenso Aunque en teoría son muy pocas repeticiones Y por tanto una intensidad elevada Vamos a empezar a trabajar con las dominadas Es decir, sí, vamos a incluir nuestras dominadas En el entrenamiento Aunque solo seamos capaces de hacer dos ¿Por qué? Ya dije al inicio que los rangos de repetición No son normas fijas Y mucho menos en calistenia Pero además tenemos varios motivos Vamos a analizar varios motivos por los que vamos a hacer esto vale El primero sería... Porque es la forma de avanzar en calistenia. La razón principal que nos va a llevar a hacerlo así es la limitación que tenemos respecto a los ejercicios con pesas, ¿vale? Si estamos haciendo en el gimnasio, por ejemplo, el ejercicio de polea al pecho, imitando el gesto de dominadas, podemos regular la intensidad para trabajar siempre en el rango de repeticiones deseado. Podremos hacer también esto con los ejercicios de calistenia una vez que comencemos a añadir lastre, ¿vale? Es decir, si yo me hago dominadas con 5 kilos de lastre, pues ya puedo jugar, ¿no? Puedo meter siete kilos y medio, puedo meter 10 puedo meter 9 O sea, puedo jugar ya... Digamos que esa limitación ya la hemos roto de que nos trae la calistenia, pero ya estamos en, en un nivel más avanzado, ¿vale? Eh, podemos... Eh, vale, pero eh, para conseguir hacer ejercicios nuevos, es decir, eh, cambiar de registro, incluir el ejercicio nuevo, que también es la gracia, yo creo, de, de la calistenia, ¿no? Cada vez dominar movimientos nuevos... Pues en nuestro ejemplo la dominada el paso lógico será trabajar en el rango que podamos, que en nuestro caso serían pues las dos repeticiones, ¿vale? Si lo que queremos es hacer eso. Bien. El siguiente motivo es que ya estamos preparados. Aunque no esté dentro del rango ideal, llevamos varios meses entrenando y nuestro cuerpo ahora ya está preparado para esa intensidad. Y otro otro motivo importante, bueno, aparte que es que Eh, eh, va a ser durante unas semanas, unos poquitos meses, ¿vale? Va a ser eh, muy poco tiempo, porque vamos a avanzar muy rápido. Con rápido me refiero a que en cuestión de semanas, en torno a 10, con una planificación poco agresiva, lo que podría ser el... Bueno, cualquiera de los planes que encontréis en el plan de calistenia intermedio, ya os digo, ni siquiera la del calistenico loco, que vamos allá a saco, porque es para una oposición y tenemos prisa, lo más probable es que seamos capaces de hacer series de 4... O 5 dominadas en torno a las 10 semanas. ¿vale? O sea, 2 meses, 2 meses y medio. ya haremos el doble de dominadas. Ya estamos en 5 ya estamos en el rango. vale Esta rápida mejora se debe más a la novedad del movimiento que a las mejoras musculares. Y me explico. Al ser un movimiento nuevo, somos muy malos haciendo este gesto. Esto significa que en cuanto vayamos repitiendo el movimiento de la dominada entrenamiento a entrenamiento, solo por el mero hecho de que a nivel neuromuscular seamos más eficientes en ella vamos a mejorar por decirlo de forma sencilla nuestro cuerpo aprende a hacer mejor las dominadas también mejoraremos a nivel muscular pero parece ser que los avances de las primeras semanas vienen por el hecho de hacer el gesto de manera más eficiente es decir, nuestro cerebro sabe decirle mejor a los músculos cómo reclutar esas fibras y pues aprende, ¿no? se adapta a ese nuevo ejercicio con lo cual, pues la gracias es que vamos a estar poquito tiempo en las dos dominadas vamos a hacer el gesto rápido o sea, vamos a aprenderlo rápido y vamos a mejorar enseguida y vamos a entrar en un rango oficialmente intermedio en cuestión de, de, de pocas semanas, ¿vale? Hay un plan B a todo esto, ¿vale? Casi siempre hay un plan B. El nuestro serán las progresiones. Las podemos utilizar para adaptar los ejercicios de calistenia a la intensidad deseada y que cuadre dentro de las reps que queremos hacer. Las progresiones son versiones más fáciles o más difíciles de los ejercicios, ¿vale? Encontraréis progresiones de todos los ejercicios o prácticamente todos en los cursos de calistenia pero sí que es verdad que mmm, por ejemplo las progresiones en este caso del remo invertido a las dominadas que es el paso de la primera dominada ¿no? eh, sí que lo utilizaría cuando no soy capaz de hacer ninguna dominada entonces ahí ya sí que metería progresiones ¿vale? pero si soy capaz de hacer un par de ellas ya me metería directamente a dominadas porque vamos a, a asimilar, a aprender a avanzar más, más rápido con el ejercicio ¿vale? aunque bueno tenemos ese plan B, que si nos apetece seguir trabajando en un rango de 6, 8 o 10 repes, podemos utilizarlo también, ¿vale? Ese es el plan B. Os lo dejo ahí, vosotros elegís cuál os apetece mejor, cuál os apetece más. Bien, resumen de todo esto. A mayor nivel podemos trabajar con seguridad con menos repeticiones. Los principiantes estarán en torno a 8 12 repes. Los intermedios podrán ampliar ese rango de 5 a 12, habiendo incluso momentos que al incluir los ejercicios nuevos bajarán aún más el número de repes. Ya que en calistenia la, la dificultad viene marcada por el ejercicio En niveles avanzados será necesario bajar el número de repeticiones de 1 a 5 para seguir avanzando Y si aún si aún así quieres o necesitas ajustar el ejercicio en una intensidad menor Pues utiliza las progresiones ¿vale? Bien, pues si queréis una planificación sencilla si eficiente y sois principiantes Plan de calistenia básico, sois intermedios Plan de calistenia intermedio o incluso plan para subir la cuerda. Y si sois avanzados, plan de dominadas con lastre, plan para la dominada a un brazo. Y tenéis todas las progresiones en los cursos de calistenia. Los enlaces los tenéis en las notas del episodio, si no en mijimencasa.com, ahí lo tenéis todo. Tenéis acceso absolutamente todos los vídeos de la web siendo socio, con soporte o sin soporte, ¿vale? Bien, nada más. Bueno, no, nada más no, que ya acaba el año, cerramos 2019 y... Quería comentaros un pequeño detalle del proyecto, que se me ha olvidado comentarlo al principio, y ya os lo comento ya, y cerramos el episodio, y cerramos el año. Hace varios, yo creo que más de un año, ya igual dos años, eh, dejé las redes sociales, luego volví, yo lo dejé, pero una persona, un amigo, me ha estado, Jota, me ha estado ayudando con la cuenta de Instagram, publicando allí. No me... no estaba muy cómodo, la verdad, que quería darle una vuelta a, a la cuenta o publicar a diario, pues poner frase no lo que suelo hacer un poco la gente, estuve mirando lo que hace la gente de mi sector y tal, y es que no me gusta, realmente hay hay que, yo que sé, hay que trabajar el entrenamiento de fuerza porque es lo mejor para la salud que está muy bien, ¿no? y todo el mundo, sí, es verdad, es verdad, porque tal, porque cual así como crear debates y rollos que realmente que están bien, ¿eh? o sea, que no que no estoy criticando, pero a mí no me cuadra, prefiero poner el punto de vista eh, oye, si hay debate, que lo haya que lo haga, que lo haya pero no trato de, de defender o de no sé, no me, o sea, como siempre os digo, no me gusta compartir el punto de vista que he encontrado sobre estudios y demás, pero no creo que sea el mejor ni que tenga que ser el que el que prevalezca, sino que simplemente os aporto un punto de vista para ampliar perspectiva y ya está. Vale, no quiero no pretendo defenderlo ni quiero defenderlo, simplemente mostrarlo e intentar ampliar el punto de vista, pero ya os digo, es como un rollo así, no sé, no me no estoy cómodo con ello. Así que aprovechando que, que J había perdido las contraseñas de la cuenta, pues he dicho, mira, yo creo que vamos a cerrarlo ya esto, ¿eh? ¿No te parece? <risa> así que ya no hay cuenta de Instagram. Si queréis, pues podéis seguir el proyecto como lo hacéis en el podcast o en la web abajo del todo también hay una cosa que pone lista de correo que os avisaré, pues alguna novedad o cosillas. Ya en el futuro intentaré meter el que le apetezca leer los artículos por ahí dos veces a la semana pero de momento solo os aviso con los cursos y alguna cosilla especial como lo de Seneca del, del día 26 y poco más bien, lo dicho eh, quería comentaros esto así un poco de pasada y, y listo, ya os digo que tenéis cuenta de Instagram, que la utilizáis de forma responsable, me parece perfecto ¿eh? pero a mí pues es una cosa que, que no me va, o sea, no la critico pero a mí pues no me no sé, no me motiva bien Eh, nada más. Eh, gracias por est haber estado este año ahí escuchando el, el podcast. Todos los que estáis ahí como socios apoyando económicamente el proyecto, de verdad, gracias. Y nada más. Gracias a todos pues por compartir esto por el boca a boca, o por redes sociales, o por lo que os apetezca. pasa felices fiestas, como suele decirse. Pasad buena salida de año. Tengo una sorpresita para el día 1 que igual os comento por aquí en el podcast así de forma breve y poco más, nos escuchamos empezamos después de las vacaciones del cole de los peques el día 9 con presentación de curso de abdominales para corredores y ahí os, os contaré un poco de qué va el estudio y qué mejoras obtuvieron porque realmente es muy muy interesante sé que muchos de vosotros sois corredores y creo que una rutina muy breve de poquito más de 5 minutos pues oye, parece ser que en el estudio consiguieron aumentar el rendimiento los que hacían este tipo de abdominales y creo que puede ser útil y puede resultar interesante así que volveremos el año que viene con este primer episodio y siguiendo ahí con el podcast lo dicho eh, felices fiestas a todos si queréis no vemos el día 26 y si no nos escuchamos ya aparte en el 2020 ser responsable para ser feliz hasta el año que viene